en cuanto tengamos más datos se los contaremos. Bueno, vamos a hablar de los comedores escolares, es un asunto del que llevamos a hablar varias jornadas hablando del tema, eh, ya saben ustedes que Prácticamente en la mayor parte de los comedores escolares se utiliza el sistema de grandes empresas que son las que nutren de comida a estos comedores. Sin embargo, hay otro sistema que es el de la autogestión, que prueba de ellos precisamente el que se está utilizando en la escuela de la Rabechum. Nos vamos a ir hasta allí. Le voy a saludar a Alberto Escobal. Él es miembro de la Asociación de Padres. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon. Opa, buenos días gracias buenos por, días. gracias por acompañarnos bueno eh, eh, ¿por qué se optó en este caso en esta escuela por este sistema frente al otro que es el que el que más se utiliza no sé si por más sano por más económico de alguna manera también por por cuidar a los productores de los alrededores es decir frutas verduras etcétera cuál fue la razón exacta bueno has resumido un poco todas pero sobre todo la razón exacta eh, es que nos vimos obligados a, a gestionar nosotros el, el comedor porque porque en 2007 el gobierno vasco cambió el decreto y entonces obligaba a todas las escuelas, siempre se ha gestionado en la Rabetsu eh, eh, por parte de... Se autogestionado. Se ha autogestionado, de, se ha autogestionado uh -huh. eso es. Pero pero en el 2007 el gobierno vasco pues obliga a, a pasarse al catering. Entonces todas las escuelas públicas, que no quieran, bueno, públicas y concertadas, que no quieran pasarse al catering, eh, eh, tienen que autogestionarse y salen directamente del sistema, que es nuestro caso. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que nosotros dejamos de recibir subvenciones, eh, toda la subvención por menús que, que, que, que tienen los demás las demás escuelas, pues nosotros ya no las tenemos. Uh -huh. Y entonces nos obliga a llevar las riendas eh, de, de principio a fin, o sea, desde la compra del producto hasta la contratación de cocineros, de de que es la los la gente sí. que ayuda en el comedor, eh, ayudantes de cocina, bueno, todo lo gestionamos nosotros mm -hmm. y lo pagamos nosotros con el, el precio por menú que sale que sale de cada de cada niño o de cada niña. Que yo no sé si 4,60 ¿Sí? céntimos eh, por menú el gobierno vasco a otras escuelas los padres o madres también pagan esos 4,60 céntimos pero además subvenciona el gobierno vasco por cada menú a las empresas de catering y a todo el sistema eh, con 7 euros más eh, yo empiezo siempre dando datos pues porque aunque parezca sorprendente, cada menú de un niño de una escuela pública sale ...por unos 12 euros y en nuestro caso sale por 460 eh, además eh, del precio que es hombre una razón más que importante eh, luego está otras cuestiones ¿no? por las que estos sistemas de autogestión pueden ser o por lo menos desde la plataforma se asegura que son más recomendables claro nosotros a partir eh, cogiéndo la al coger las riendas de, del comedor de la escuela pues bueno hemos optado por, por la dirección que nos parece más más más responsable y ¿no? Yo no lo llamo mejor ni peor, sino, bueno, decimos es una gestión responsable. ¿Y, y eso qué significa? Pues bueno, significa comprar lo más cerca posible, a, en este caso a la Ravetsu, eh, comprar a los agricultores todo lo que podamos, eh, comprar, bueno, pues en el, en, el, en el comercio cercano, ¿no?, carnicería, etcétera, panadería... Y, y cocinar en el momento que se va, que se va a comer que también uh -huh. nos, es algo que nos parece lógico como se hace en todas las casas tampoco hemos inventado nada nuevo ya. hombre eh, par... a, las, a la una del mediodía comen los críos pues a las eh, justo antes es cuando se empieza a cocinar los platos que tienen que salir uh -huh. y no eh, a las cinco de la mañana o lo que fuese un arroz que luego tiene que transportarse qué tal y tiene que llegar a todas las escuelas uh -huh. es simplemente una, una manera Eh, creemos más más lógica. Sí, porque partiendo de la base, que los caterings de los que hemos hablado cumplen con toda la normativa, eh, calidad, etcétera, esto es un poco más acorde a lo que pudiera ser comer en casa. Bueno, a ver, eh, aquí también puntualizar ...que nosotros también cumplimos absolutamente todas las normas... Sí, claro, sí, nosotros, sí, sí, sí, sí... Eh, ...quiero decir que, que a veces parece que somos unos extraterrestres, no es así... ...nosotros <risa> eh, pasamos controles sanitarios exactamente igual que el resto de, que el resto de las escuelas... Uh -huh. ...entonces cumplimos eh, totalmente, pero efectivamente es más parecido a, a lo que se hace en casa... lo que se ha hecho toda la vida, o sea, uh -huh. no es un invento de, eh, del siglo 21 ni mucho menos... ...lo que han hecho nuestras amamas que compraban en, en el comercio cercano... Eh, cocinaban en el momento que todos íbamos a comer a casa, bueno, en fin, eh, sin transportes a 70 grados para que no se pierda la cadena de frío, etcétera, todo esto. ¿no? ¿Estamos hablando de cuántos alumnos en esta escuela, Alberto? Hablamos de 215 alumnos, más sí. o menos. Y me imagino que encantados los productores de alrededor. Bueno, los productores están encantados... Eh, pues porque pueden aportar y, y puede se puede re, revitalizar la, la agricultura eh, en general, no solo los, los nuestros sino los, en otras escuelas serían otros al final se podría re, revitalizar muchísimo la agricultura gracias a comedores, hospitales geriátricos, etcétera que todos uh -huh. están, o casi todos, abastecidos por catering, entonces están contentos pero podrían estar mucho más contentos si el gobierno vasco también nos apoyase un poquito ya yeah. ahora vamos a presentar un cambio de decreto una propuesta de cambio de, de la regulación de los comedores escolares eh, a ver si eh, si el gobierno pues pues pues entiende un poquito más que, que esto puede ser un punto muy interesante para revitalizar la economía de, del país ¿no?... y sobre todo más económico que es curioso ya que mucha gente nosotros tenemos muchísima producción eh, en, en el menú ecológica eh, de mucha más calidad No viene de, de, de, de Vietnam o de China y, y nos sale muchísimo más barato Es exactamente 7 euros más barato Entonces en algún lado Obviamente esa gestión se pierde el dinero Es, es evidente Tampoco bueno. pretendo culpabilizar Pero sí responsabilizar Porque hay unos responsables políticos eh, que, que bueno, a la larga quizá Digamos, eh, ¿qué comimos? Eh, ¿Cómo acabó el tejido agrícola agrícola de De, de Euskadi, ¿no? Eh, gracias a, a unas gestiones pues que que no es nuestra, nuestra opinión, nuestra opinión no no son correctas. Bueno, ¿no? pues ahí queda hay queda ese ese tirón de orejas. Alberto Escobal de la Asociación de Padres de la Escuela de la Larabechu, es quéricasco por habernos contado en primera persona cómo autogestionéis el comedor y un saludo, ¿de acuerdo? Es quéricasco. Venga, Agur. Dale, 12 agur. y 50 minutos.